¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing en día lunes, arrancando una nueva semana, eh, una semana en particular vamos a tener. Eh, Racing ha jugado la cuarta fecha del torneo inicial el día viernes, qué lejos que quedó el partido. Eh, parece viejo porque las noticias eh, se van renovando en cada minuto, porque obviamente eh, la derrota vuelve a doler, porque Racing... Y eh, a tres derrotas consecutivas en el torneo y sumándole la Copa Sudamericana en la cuarta. Eh, un clima, el del viernes, eh, denso en cuanto, eh, por lo menos a los que estábamos eh, en la parte de prensa. Hablábamos y coincidíamos todos, menos mal que no hubo gente que no fue el público local, porque si no hubiese sido una noche realmente eh, llena de insultos pero lo que comúnmente hacemos los lunes, que es analizar el encuentro y demás, eh, realmente ha quedado muy lejos, porque como es de público conocimiento, ustedes saben que el sábado por la noche, domingo a la mañana, ha sido despedido el día de su cargo, no es más el técnico de Racing, con lo cual ha tomado, y obviamente, muchísima fuerza esta situación. Vamos a estar con Leo Paradiso en un rato nada más contando todos los detalles, como muy pocos lo saben, de cómo fue la salida de Luis Díaz de la institución. Uno escuchaba la conferencia de prensa luego del partido con Arsenal y parecía lejano esto, por lo menos lejano a unos días, pero rápidamente y quizás para muchos inesperadamente, se tomó una decisión desde la dirigencia que todos creíamos que no iba a ocurrir que el desenlace se iba a dar solamente por decisión del técnico por eso les digo que en un ratito nada más en minutos Leo Paradiso nos va a contar cómo fue paso a paso la despedida de su del eh, y además aquellos que nos siguen habitualmente eh, saben de de cómo maneja estas cosas Leo, porque obviamente Racing tiene que buscar un técnico, porque obviamente Racing está buscando un técnico. Y nos va a contar, también Leo en un rato nada más, cómo viene manejándose esta situación, cuál es la lista extensa obviamente, cuáles serán las primeras reuniones, cuáles son los candidatos de cada uno de los dirigentes que la pelea existe, porque la división existe, porque cada uno tiene su candidato. Cuando digo cada uno, hablo del presidente, hablo del primer vicepresidente y hablo del manager de Racing. Con lo cual, seguramente hay pensamientos distintos y se tendrán que unificar estas ideas para contratar al nuevo técnico. En un ratito Leo nos va a contar cómo viene la situación, para cuándo desean tener un técnico porque rápidamente Racing va a jugar el miércoles en 48 horas, estará jugando el partido de vuelta frente a Lanús, allí en el sur de la provincia de Buenos Aires, para dirimir el pase o no de esta fase de Copa Sudamericana. Recordemos que Racing debe hacer como mínimo dos goles, si es que quiere eh, pasar una nueva ronda. En un ratito, no te vayas, quédate hasta las 12, que Leo Paradiso nos cuenta todo, absolutamente todo, cómo fue la despedida de su del día, ¿Y quién tiene chances concretas de ser el técnico de Racing? Obviamente todos aquí, eh, en este grupo de estos Racing, manejamos información. Eh, y seguramente Rubinstein va a estar al aire porque también eh, tiene algo de información con respecto a lo que vendrá. Hoy me acompaña Diego Morris, me acompaña Oscar Forlano, a quien saludo en este momento. Forlano, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Buen día para vos, buen día para todos, y sin dudas, como vos marcabas... Eh, un lunes eh, particular, distinto, porque Racing se ha quedado sin entrenador. Y sin duda es que vamos a tener toda la información como siempre, ¿no? O sea, tuvimos la, la posibilidad de tener la primicia de esta situación a través de, de la data que nos daba Leo Paradiso vía Twitter. Eh, lo vamos a tener a, seguramente, ¿no? A Diego Morris explicándonos futbolísticamente que es lo que más le conviene al club en estos momentos... Pero eh, yo quería marcar algo, algo muy puntual y que voy a tratar de empezar a, a tratar de, de transmitir, aprovechando este espacio que me parece que tiene que ver con algo que le va a hacer muy bien a Racing. Y si el día viernes hablábamos de la necesidad de que se empezaran a unir las partes, lo que tiene que ver con, con la cúpula dirigencial por el bien del club, creo que ahora se hace prácticamente... Eh, ...imperioso... Eh, ...es algo totalmente necesario... Y, ...y quiero ir un poco más allá... ...del trabajo de su beldía... ...de lo que pueden haber dejado... Eh, ...estos jugadores... De, ...de los problemas internos... ...de los temas políticos... ...y creo que... Eh, ...algo que tenemos que tener en cuenta... ...es eh, que Racing es grande por la gente... ...que son más de 3 millones de hinchas... ...que hoy hablamos de una masa societaria... ...de alrededor de, de, de 50.000 que debería ser eh, más amplia, que debería estar en 70.000, 80.000. ¿A dónde quiero llegar, Conan, con esto que te estoy marcando? Es que eh, no alcanza con esto de, de ir los fines de semana a la cancha y, y mostrar el disgusto porque el equipo no rinde, porque el entrenador quizás no representa lo que uno espera, sino que hay que empezar a ser un poco más activos, no hay que simplemente eh, hacer la queja telefónica o... O, o insisto, cuando uno va a ver a, al primer equipo, sino hay que empezar a cada vez este, inmiscuirse un poco más en lo que tiene que ver con el club, eh, sin dudas, primero, eh, siendo socio, porque siendo socio ayudás a Racing, y una vez que tenés eh, el carnet en la mano, recordar que tenemos eh, un arma muy valiosa a la hora de decir qué tipo de institución queremos, que es la posibilidad del voto. Eh, entonces eh, el llamado tiene que ver con que de manera masiva cada vez que tenemos los comicios ir y elegir la, la figura o las personas que hay muchas y muy buenas eh, dentro, dentro de lo que tiene que ver el mundo Racing para, para empezar a manejarnos de una manera distinta porque si después eh, llega el día de los comicios y son 6.000, 7.000 los que terminan eh, decidiendo quiénes van a estar al cargo del club, me parece que el resto, entonces, de alguna manera, no sé si tiene tanto derecho al pataleo. Porque si vos no metés los pies en el plato, después no sé si tenés el derecho adquirido a quejarte de cómo se hace tal cosa, no me gusta cómo se manejaron con tal pase, con el dinero del club, a la hora de elegir un entrenador. Entonces, si queremos realmente la grandeza de Racing que la tiene, y la tiene, insisto, por la convocatoria masiva, porque es el tercer grande de, de, del fútbol argentino, creo que es, eh, es el momento que entendamos los chinchas, que tenemos que empezar a participar desde ese lugar, pero activamente y masivamente para empezar a, a decidir eh, quiénes tienen que estar manejando el club, los más eh, eficientes, los más honestos, los más capaces, eh, porque estos problemas que está empezando a tener Racing, eh, después le puede dar la chance eh, a los Lalín, a los de Stefano, a los Marín, a que crean que tienen alguna posibilidad de volver eh, del pasado, de aquel pasado que realmente ninguno quiere, quiere, quiere que vuelva al presente. Entonces, insisto, eh, y ya los dejo que ustedes hablen de fútbol, ¿eh? para ahí su información, Morri me va a decir qué es lo mejor para el equipo, pero mi llamado tiene que ver con que quiero una participación activa del hincha de Racing, haciéndose socio presentándose en los comicios y eligiendo las mejores figuras para que Racing vuelva a ser el grande que fue hasta no hace mucho tiempo. Morris, ¿cómo le va? Buen día. Buen día para vos, para toda la gente de Racing. Eh, una realidad a la que hay que acostumbrarse. Eh, en la Argentina suelen pasar estas cosas. Te hablan de proyectos por un lado y por otro lado después, obviamente, son resultados. No existe ningún proyecto en la Argentina. Sí, ¿no? Yo cuando vengo discutiendo esto hace mucho tiempo... No lo discuto porque no me gustan los proyectos, sino porque realmente no los creo. O no creo en los proyectos eh, a largo plazo en casi ningún, fútbol, en ningún equipo del fútbol argentino. Hay excepciones, como siempre. Racing no lo es. Nunca lo fue y no lo será. Por lo menos es lo que me demuestran. O sea, ¿Y, ¿Y es lo que va Vivas estuvo poquito tiempo, Racing se iba a la B, lo echaron, Liop lo echaron. O sea, no, no digamos que no o sea, ya ha pasado. Entonces ahora cuando no, no había que hacer lo que se hizo... O sea, no había que hacer lo que se hizo. ¿Qué era lo que no había que hacer que se hizo? ¿Renovar no. el contrato del entrenador? Sí, lo adelantábamos, bueno, sí. entonces, ahora... solo eso. Sí. Nada no, más, que vamos no, a poder, a... no comparto... Sí comparto la decisión del entrenador para mi tarde. No comparto las formas eh, y creo que Racing queda muy mal parado como institución. Digo, eh, lo veíamos venir, ¿no? Se veía venir esto. En un rato lo tratamos, pero sí, eh, sí. era algo eh, por propio peso... Era, a ver, era Crónica una jugada, de una muerte anunciada Sí, era una jugada muy arriesgada no Era apostar todo un número eh, Con la posibilidad de tener Siempre decimos la ruleta aquí Porque por lo menos a mí me gusta Tenés 37 números, me entendés, morre, de qué hablo sí. Cuando juegas uno solo tenés 36 en contra Es jugarte una patriada Esto más o menos fue así, jugarte una patriada Se veía venir Totalmente, ¿Qué va a ocurrir? Sí. Eh, ¿Qué semana tiene el amigo esta? Eh? Dura A ver, yo no sé si va a ser más difícil esta semana Que la del mercado de pases Pero vio que Paradiso, en junio y en diciembre, y son meses movidos para él porque tiene que empezar a llamar, lo llaman, averiguar, ver cómo, eh, cuál va a ser el planteo de la Racing. Inesperadamente o quizás esperadamente, se encontró en el medio de agosto, cuando creía que estaba todo tranquilo, que el mercado de pases europeo le quedan días, nada más, se encontró con esto. Paradiso, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué semanita, amigo? ¿eh? Va a tener. Sí, eh, una, una semana complicada, pero a mí me gusta. ¿eh? No, yo, no. yo prefiero esto. Sin duda, yo sé que a usted le gusta y le encanta esto. Pero más allá de eso, eh, si bien, como decíamos, Leo, se podía llegar a, a vislumbrar esta situación, eh, lo cierto es que ocurrió. Eh, y, y sé que tenés mucha información, Leo. Yo lo planteé al comienzo. Vas a contar seguramente cómo fue el minuto a minuto de la despedida de su del día eh, y como segundo tema principal lo que viene, que es empezar a tachar candidatos de los cientos que debe haber en este momento entre los que se ofrecen y las carpetas de cada uno de los dirigentes debe haber muchos candidatos para hacerse cargo de la primera división de Racing eh, si... ni, hablar, ni hablar Diego de los que fueron ofrecidos no, eh, mire, les doy un dato de color antes de empezar a desarrollar sí. si ofreció una mujer a ser técnico de rugby una mujer que fue, es un minuto, técnica no? de, de un equipo femenino de fútbol sí. hasta una mujer se ofreció con todo el respeto donde me merece el público femenino que escucha estos rugby no, por si, sin duda no, pero bueno no, no es muy normal que digamos para eso lo que vendí que va a desarrollar usted ¿está bien o me quedó algo en el tintero? eh Sí, le quedó en el tintero una situación que se puede llegar a dar hoy a la tarde en la reunión de comisión directiva, en la que muchos creen que se va a tratar el tema del nuevo técnico, uh -huh. pero ese tema va a tratarse solamente en una reunión de mesa chica que habrá primera hora a la tarde, es una vez que, que finalice toda, toda la cuestión que por aquí, por Avellaneda, se está preparando, la sala de conferencia de prensa, ya con los micrófonos eh, listos para recibir a Gastón Coborno y al técnico saliente de Racing Lucio del Día. Pero eh, eh, sí hay que explicar cómo, cómo ha sido este fin de semana para Racing, ¿no? Porque fue eh, en una reunión espontánea que no estaba pautada ni programada después de la derrota ante Arsenal. Eh, el sábado por la tarde surgió la posibilidad de que en mesa chica los dirigentes de Racing se reúnan para tomar una decisión eh, en relación a esta situación de Luis Subelía. decisión en la que prácticamente fue unánime, salvo alguna que otra opinión en la que no estaba de acuerdo con cortar el ciclo de sueldía como técnico de Racing, uh -huh. el resto coincidía de que no había forma de revertir la situación, de que ya no le podía dar vuelta, de que el equipo carecía de identidad. Inclusive yo les digo que aquella declaración que tanto les molestó a ustedes y también a, a muchos hinchas de Racing, después del partido con Arsenal, cuando sueldía dice de que le había gustado el equipo, esto también termina molestando, ¿no? A ver, no digo que sea determinante una declaración, eh, pero sí preocupa uh -huh. el, el pensamiento del técnico eh, en relación a, a, a lo que presumía que iba a ser un futuro en el que Racing iba a mejorar. Uh -huh. eh, lo concreto es que Subelía pidió dos partidos más. subeldía había pedido que le den el partido con Lanús, o el partido de la Vuelta de Sudamericana, uh -huh. y que lo esperen también el partido con el Boys para ver si podía revertir la historia. Eh, los dirigentes de Racing a, actuaron rápido y obviamente en esta reunión que yo insisto se hizo el sábado por la tarde tomaron la decisión de llamar a su del día y comunicarle que iba a ser despedido y que no seguiría siendo el técnico de Racing eh, así fue el sábado, el sábado de la tarde-noche uh -huh. se terminó de definir esta situación el domingo por la mañana su día se presentó aquí en Avellaneda, eh, estuvimos, era puerta cerrada pero estuvimos dándonos una vuelta por aquí eh 9.50 aproximadamente salió del vestuario sobre el día después de pedirse del plantel, una despedida corta. No hubo demasiadas palabras del ex técnico de Racing, simplemente eh, palabras de agradecimiento y también eh, deseando un próspero futuro, con uh -huh. el técnico que sea. Eh, luego hubo, sí, una fuerte autocrítica, puertas adentro del plantel que se quedó por más de una hora eh, hablando del vestuario. Eh, hay que decir que la práctica había sido suspendida, que Racing se iba a entrenar pensando en el partido con Lanús, pero había cuenta de esta situación se postergó la práctica para el día de hoy, que en estos momentos está siendo dirigida por Fabio Radaeli, y, y la realidad marca de que ayer eh, todo el plantel se quedó charlando, insisto, durante más de una hora a propósito de, de esta salida de del -El día, y los errores que se vienen cometiendo, y la autocrítica de cada uno eh, debía hacer. Hablaron casi todos ayer, eh. primero empezaron hablando de los referentes, Y, y después el resto del plantel eh, a la salida del vestuario Subelía, se despidió también de los dirigentes que estaban allí presentes eh, varios dirigentes, eh, no solamente Gastón Coborno el presidente de Racing, sino también estaba Fabián Ayala, el manager eh, Ángel Sabio, el fútbol profesional Cristian Devia, el secretario del club también el Oso Fernández que además de presidente de fútbol amateur es presidente de la subcomisión de fútbol y la despedida Subelía, fue rápida eh, no, no hubo más preámbulos para Un anuncio que era esperado, pero que de todas maneras se esperaba que sea con un plazo un poco más largo. ¿no? Estos dos partidos de los que hablaba antes, que esperaba que le den su del día, eh me imagino también que. Bueno, en realidad era la opinión de todos, hablaba de Arsenal y Lanús, en realidad. Eh, la derrota ante Arsenal hizo desacelerar los planes. Eh, bien, Leo, eh, contamos la primera parte de la historia, cómo fueron los pasos que tomaron los dirigentes para despedir a su del día. Eh... Después de la... Hoy se resuelve, Diego, hoy se resuelve, disculpame, te interrumpo, sí. la, la indemnización del técnico. Porque... Por eso mismo yo quería hablar de eso. Esto, uh -huh. Yo insisto con esto porque ayer eh, se habló entre que había renunciado, entre que fue como un acuerdo o sí. que fue un despido. Acá uh -huh. no hay como un acuerdo ni tampoco hay renuncia. Esto fue un despido. Por eso y mismo. va a ser indemnizado y esto también se va a tratar por la tarde. Eh, se va a acordar un número, no le van a pagar todo el contrato, está como claro, también muchos ¿no? se imaginan, esto está claro que no, uh -huh. y también en su momento cuando se resolvió extenderle el contrato a su del día, eh se había charlado, mirá que si las cosas no van, eh, después esto lo negociamos y a ver, eh, hay como un eh, acuerdo tácito de palabras se hizo en su momento para que en el caso de que las cosas no funcionaran bien, como ocurrió en este comienzo del semestre eh, no hubiese demasiados problemas con respecto al pago de la indemnización y, y esto se va a resolver hoy. Eh, de todas maneras, Leo, está claro que más allá del acuerdo que hayan llegado con, o llegarán con sueldía, eh Racing afrontará dos contratos. El del nuevo técnico, eh, y más allá de que sea a corto plazo o un monto muy inferior al que debía cobrar sueldía hasta junio del año que viene, se tendrán que hacer cargo también de, de este dinero, ¿sí? Eh, con lo cual Racing, nos guste o no, si lo arregla en cuotas, deberá abonar a dos técnicos al mismo tiempo. ¿Sí? Eso está claro. Sí. Eso está claro más allá de que sea un negocio redondo. Porque está claro que le van a deber 11 meses, ¿sí? A su bueno. día. Por más que arreglen por ah, la mitad... Pero no, pero no se lo van a pagar. No, a está ver, bien, no. para para pero déjame terminar, Leo. Eh, sí. La realidad es que le deben 11 meses. Que después termine arreglando, te pago 3, 4... Racing por tres o cuatro meses va a estar pagando a dos técnicos. ¿Sí? ¿Es así? Sí, te Por Para que le digan, che, mira, la deuda son 10 pesos, te pago 5, pero en tres cuotas de 1,5 va a estar ¿cuál? tres meses pagándole a dos técnicos. Entonces, eso está claro. Eh, después de la tanda, Leo, quiero que me cuentes eh, cuáles son los pasos a seguir. Algo adelantaste de la reunión de esta tarde, pero imagino que debe haber candidatos, los hay de hecho, pero cada uno debe tener el suyo. Y este es el problema. Y lo un poquito con lo que decía Oscar al comienzo. Que cada uno tenga su candidato y que cada uno lo haga o lo defienda a muerte es un problema para Racing, sí. Para mí, está mí claro. no están así. ¿eh? ¿Sí? Bueno, pará, para Digo. Sí, Leo. Para mí no están así, Diego. Para mí no, no, no tiene un candidato cada uno. No hay tantas diferencias. Bueno. las diferencias existen con lo que va a hacer Rodolfo Molina que esto deja muy mal parado a la institución, el otro va a hacer por su lado Gastón un cada uno por su lado va a negociar con distintos técnicos eh, yo, yo no sé cómo... a se eso apuntaba esta Leo ¿no? a eso apuntaba, que si Molina va a negociar con, o los molinistas negociarán con los técnicos que ellos prefieren los codornistas negociarán con los técnicos que ellos prefieren a la hora de la decisión cuando el embudo termina ¿Sí? Va a ver quién de los dos tiene más fuerza. Entonces, ese es el problema que planteó en Racing. Cada uno va a querer defender lo suyo, su postura, su nombre, su técnico, y esto es un problema para Racing. Sí, sí pero decide el presidente, ¿eh? acá eh, decide el presidente. Pero está claro, está claro eso, Leo, que va a decir el presidente. Pero el futuro técnico, por más que lo elija el presidente, sabe que viene condicionado... Porque hay una parte importantísima de la cúpula dirigencial que no va a estar de acuerdo, Paradiso. Exactamente. A no ser que se pongan de acuerdo rápidamente y que coincidan en apellidos. ¿eh? Es imposible, Correa. Bueno, Usted bien. sabe que es imposible. Yo sé que es imposible, pero digo... Entonces, no. hay, hay algunos nombres que nos seducen a todos sí. y que sabemos que ya tenemos el no anticipado por esta interna que hay a nivel político. Está bien, pero digo, eh, había un nombre que fueron a buscar desde el comienzo, que luego leo le va a contar seguramente, que era consensuado por todos. ¿Quién, quién te puede decir no me gusta? El primer nombre, el primer llamado, que ahora Leo le va a contar. ¿MB? Exactamente. Bueno, y ahí bueno, está. Bueno. bueno, está bien, pero todos... ¿Y vos por qué crees que, que, que, que recibís la negativa? Porque es un tipo muy particular. No, no, porque no es serio sí. esto que estamos planteando, que Racing mm -hmm. tenga eh, dos cabezas para, para, para decidir cuál va a ser el, el futuro entrenador. Por eso te digo que es un no, tipo muy, muy no particular. Fue la, no, fue la, no fue tanto la negativa por eso, muchachos, sea, sí, por la intriga política, sino... Eh, porque a, vamos al decirlo, ya estamos hablando de él, porque a Marcelo Bielsa, uh -huh. lo llamaron, le hablaron de un proyecto y Bielsa respondió de qué proyecto me hablan si con, por cuatro partidos tenían un técnico. Por eso mismo, entonces. No, ¿tú oye, tú hay, hay, hay un error, Leo, no un no. solo. Un error de Bielsa, sí. no un técnico, es la segunda vez que en 4 o 5 partidos despidieron. A Vivas también lo despidieron en 4 o no, 5 partidos. No, no, está partidos. bien, pero también está equivocado. Y Vivas abocado, es amigo de, Miel, de Bielsa. Pero está equivocado también Bielsa en el momento que estamos hablando de un técnico que lleva un año y pico en Racing, no son 4 partidos. No, no, no. Lleva pero, 50 y la. Pero, pero, pero lo no, renovaron pero hace, hace 30 va. días, Coren, sí, o bien. sea, que lo echaron en 4 partidos. Sí, sí, está bien, bueno. Tiene razón lo que dice Bielsa. No, está bien, digo, pero no es un técnico que hace 4 partidos que está en Racing. Sí, es un tenido que sigue un proceso. Pero te repito, Diego. Claudio Vivas, Claudio Vivas, y... Claudio Vivas trabajó con Bielsa, es uh -huh. amigo de Bielsa sí. y en Racing estuvo cinco partidos le echaron. Sí. Entonces. Igual, igual es una acusa, por el motivo principal por el cual Bielsa no dirige a Racing ni lo va a hacer ni tampoco va a dirigir a ningún otro club de fútbol argentino, porque solamente dirige a Newell. Uh -huh. Es probable. Es una sí. postura idéntica a la del Tata Martino. Uh -huh. Dice, no, en Argentina solamente voy a dirigir a Newell. Uno no, piensa, piensa exactamente lo mismo. No lo van a ver nunca, bueno, salvo que, que se dé vuelta, ¿no? Pero no lo van a ver nunca en el Banco de Boca, River... ¿De Vélez? ¿De Vélez, Paradiso tampoco? Y a Vélez ya lo dirigió, porque él dice que solamente fue a Argentina o va a dirigir a Newell. Bueno, eh, luego... Ahora se supone que no. Si te parece, Leo, vendemos, ¿sí? Y luego desarrollamos todo esto que te queda, obviamente hablando los últimos detalles de la salida de del Día, a la una es, ¿no?, la conferencia de prensa, Leo. A la una, conferencia de prensa, Perfecto. conjunto el Día Corno. Les digo que estén atentos con lo que en un rato les voy a contar de la reunión con la Comisión Directiva de la Tarde, sí porque eh, va a haber novedades que tienen que ver con lo futbolístico, pero que no tienen que ver con el tema técnico. Atención con esto que estoy diciendo, estén atentos, uh -huh. porque es una noticia que también se va a transformar en la noticia del día, o una de las noticias del día en Racing. Sé por dónde venís, me parece, amigo. Me parece que sé por dónde venís. Eh, dame un segundito, Leo, que ahora seguimos desarrollando este tema. El lunes muy particular decíamos, Racing se ha quedado sin técnico, ¿sí? Eh, y por ahí, esperados para algunos, inesperados para otros, porque se preveía que el fin de semana que viene podría llegar a ser, eh, o, o vivirse esta situación. Se ha adelantado, Racing no tiene técnico, y como vos sos parte de esto Racing, Todos los días queremos preguntarte a través del 45-35-5700 quién crees que sea el técnico de Racing. Y no lo vamos a hacer hoy solo. Vamos a extenderlo. Porque también creemos que los dirigentes de Racing se van a tomar unos días. ¿sí? Esto no se soluciona eh, de un día para el otro. Con lo cual el 45-35-5700 o al 4535-5707, donde está Marina Saninoto en este momento en la producción, Puedes decirnos quién querés que sea el técnico de Racing. ¿Opciones? Hay muchísimas. Hay muchísimas. Algunos que se ofrecen, otros que caen por propio peso. ¿Quién querés vos, hincha de Racing, que nos seguís día a día y todas las mañanas y sabés que la mejor información de la Academia está acá, en estos Racing? Y como sos parte vos también de estos Racing, opiná. ¿Quién querés que sea el técnico de Racing? 45 5700 ese es el contestador automático. 45 5707 Marina Zaninoto en la producción, anota. Cortito, haciendo algo en loca, Marina. ¿Quién crees que sea el técnico? Pim, pim, anota ella rápidamente. Eh, y en dos o tres días hacemos la encuesta de estos Racing. Eh, a ver quién decide el hincha, por lo menos que escucha estos Racing... Eh, que sea el técnico, vos me vas a decir quién crees que sea también, Morri. Ya lo dije a Sebastián, y bastante, vos también. Eh? Te lo repito, y sácamelo sí. a eh, MB porque ya está fuera. No, no me venga con esto Sacámelo está fuera, listo. Si fori. No quiere ya está. No me mires así. No viene, olvídate. ¿No tengo chances? ¿Y si ya te dijo que no? Ya te dijo que no. Buscate otro. No. Buscate no. Otro. ¿Tengo menos chances que cuando le renovaron a su del día Muchísimas menos. 11, 27 minutos eh, Recuerdo, eh, 45, 35, 5,700 Nuestro contestador automático Marina Saninotto en la producción Fede Tedesco también que está dando vuelta por ahí El tierno querido como siempre en la operación técnica Vendemos por primera vez y volvemos dale. Debate, información, primicia Seriedad editorial Entrevistas, opinión Esto es, Racing, Esto es Racing De lunes a viernes a las 11 Por AM570 Radio Argentina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 queremos escucharte. Ya todo buen día, Alejandro Dantor cuatro. Bueno, eh, calculo que muchos ya deben estar contentos, ¿no? Con la decisión tomada. Eh, dos cositas. Eh, si sube el día se fue, bueno, se puede llevar a varios. ¿eh? Tengo que enumerar que se lleve a Pilluda Corbalana a Villar, este, eh, que lo, bueno, que se lo lleve, se, se lo ponga un poquito en el banco a De él no lo va a poder poner. Jugadores que no han tenido nivel y la segunda eh Fimeone cuando se fue ¿Cómo se fue? ¿Se fue bien? ¿Se fue mal? ¿Dónde está ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ganó? Guarda eh Che quién viene, Basile no fue bárbaro eh tenía los dos colombianos juntos, Abrazo para estos races de Juan de Urquilla muchachos acá hay una sola realidad, fracasó solo su del día, coborno, alada ¿Me van a dar un paso al costado? Por lo menos allá, Demuestre que se han equivocado. No sé, quiero creer eso. Bueno, un nuevo, un nuevo experimento se acerca. Un abrazo. Hola, hola Mario de la Nube, gente de Racing. Eh, la verdad, una vergüenza. Una vergüenza eso de Racing. Lo dirigente, una vergüenza. Eh, Yo, por lo que escuché, sean Sensini. Digo, la verdad, si traen a Sensini, es una falta de respeto hasta, hasta su vendida, que yo quería que se basa, ¿no? Eh, es una vergüenza. Traen a Sensini y rompo el carnet. No, no, no. Prefiero no pagarle la cuota a esta gente. Me haré de socia cuando sea otro presidente. Muchas gracias. Hola, muchachos de estos es Racing. Estaba escuchando ayer que el técnico lo puede elegir Ayala y que puede ser Sensini. Por favor, muchachos, ¿de dónde salió Sensini? Ayala, ¿vos te tendrías que haber ido? Atrás de Subeldía Cogorno, si lo echaste a Subeldía Tendrías que haberlo echado a Ayala Que fue el otro vendehumo que eligió un vendehumo ¿Quién es Ayala? Para elegir un técnico ¿Quién es Encini? Por favor muchachos, traigan a alguien con experiencia A alguien ganador Bueno, pues, Adelico, buenos días. yo le hubiese dado Tres o cuatro partidos más A ese técnico Aunque la idea parece descabellada Porque ahora tenemos dos partidos afuera Y en el tercero, cuando entre, o recuperó algo a Racing, o se tenía que ir. Ahora los dirigentes se reúnen. ¿Qué quiere decir? ¿Que le van a pagar? ¿Eh? ¿Otra deuda más? ¿Cómo es esto? ¿Renunció o lo echaron? Por favor, ¿me lo pueden aclarar César de Flores? Gracias. Hola, ¿cómo le va? Soy Jorge Carrollita. Una pregunta para Diego. Si Camonares, Naresi no puede jugar más con el resto del campeonato, ¿Racis está en condiciones de traer a otro jugador en su reemplazo? Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Perinete y Ochoa. Sí, Simes y Suez Colombati y Walter Fernández Rubén Paz y el Turco García. No, la mejor dupla de la historia de Racing la tenemos nosotros, Diego Morris y Oscar Forlano. Esto es Racing. 11:34 minutos. Segundo bloque de F-Racing. Lo tenemos a Paraíso enganchado desde Avellaneda. Eh, Morris, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Corén? ¿Quién te gustaría? Hace seis meses creo que lo dije eh, El técnico que más me gusta es el Vichy Borghi Creo que es un técnico que tiene una mentalidad ofensiva Es cierto que tácticamente tacti se para con tres eh, en el fondo Y hoy Racing no tiene un plantel para jugar con tres defensores centrales Pero uh -huh. eh, tal vez se adapte a, a la situación Chene, bueno. Claro, a mí me gusta que es un tipo que tiene una mentalidad sumamente ofensiva Y que ha salido el campeón argentino en juniors y que ha revolucionado el fútbol chileno. Que es cierto que tiene mucho menor trascendencia que el argentino, uh -huh. pero Colo-Colo fue la base de la selección chilena que ha clasificado al mundial y que ha. junto con Bielsa, ¿no? Uh -huh. Ustedes se acuerdan que, que había una, una disputa importante entre Borghi y Bielsa, porque le sacaba a todos los jugadores de Colo-Colo eh, Marcelo Bielsa al bichi Borghi uh -huh. y él armó un plantel de Colo-Colo que jugaba muy bien al fútbol, más allá de que de repente. Esto se se rige por los resultados, ¿no? O sea, el termómetro siempre son los resultados. Y Borges, la Argentina no le ha sido bien. campeón, no sé, fue campeón argentino, que para mí es mucho más difícil ser campeón argentino que en Independiente o en Boca. Bueno, pues. los grandes le ha ido flojito. Bueno, pero no me gusta a mí también. ¿eh? Para vos mí sabés no, que a priori me preocupa porque coincido, ¿no? Con, con Morris en la apreciación sí, de quién debería bien. ser el técnico de Racing. Es preocupante. eso. Chico. Pero eh, más allá de esta chicana, eh, lo que lo que yo les consulto porque lo he charlado, inclusive, ¿eh? con, con gente a llegada al club y que tiene que ver con las decisiones deportivas, eh, creo que hay un consenso para con el Vichy, que, que sería, sin dudas, un salto de calidad, que, que el plantel está armado como para, para que él pueda trabajar. Ahora, hay algo, ustedes dicen, es negociable. ¿Es negociable que un entrenador que uh -huh. ha mostrado ideas muy, muy firmes, sí. futbolísticas, uh -huh. pueda eh, dejar de lado su creencia para con la línea de tres. ¿Y modificar esa estructura? Sí, totalmente. Y sí, lo que pasa es que si no le queda otro acá, porque no tiene marcadores centrales para jugar con tres en el fondo. La verdad que no los tiene. Pero, digamos, casi nunca ha mostrado eh, esa flexibilidad que le vamos a pedir si viene a Racing por características de plantel. Y bueno, pero no, él sabe con el plantel que cuenta. Si lo traen, él sabe, le dice, mira este es el paño que tenés. Con esto cómo jugás. Y ahí tenés. Y ahí eh, acepta digo, o no. Ejemplo, y yo voy con Leo muchachos. Martino le pasó cuando llegó a Newell. Claro. terminó jugando, empezó jugando una línea de tres cuando pudo traer a Cáceres cuando trajo a Casco armó una línea de cuatro inexistente porque Mateo se metía en la línea de tres y, lo, y los a laterales parte, iban como trompados aparte ¿no? bueno. él jugaba con doble cinco Villalba sí, eh, por eso y, mi y mismo. Bernardi y después terminó ¿cómo no Martino? Solo. me parece que Oscar 10 partidos 15 cuánto falta este campeonato acomodate como puedas con, con un esquema táctico ofensivo como le gusta Vichy Borghi y te traemos dos centrales para diciembre qué sé yo. bueno con ¿Qué la opinas? con la respuesta que ustedes me acaban de dar sí. eh, me anotás en la encuesta que planteaste Coren sí eh, ¿Cuál quieres el Vichy Borghi sin dudas bueno después les digo el mío eh, Paradillo sí Hay eh, para, y, y, para, y, vez, Bertolio, y para eso que ayer la rompió toda, más allá, sí. ayer tendría que haber estado esto racimo, en sí, todos todo los programas que para estamos negociando está. los domingos, no, no mentira, la mentira, vez se re... rotó toda porque estuvo sí. la verdad de temprano, rompe mucho para eso, sí, no, claro, no, no vos... ayer literalmente la rompió periodísticamente, ah, o sea, ah, estuvo en el lugar de los hechos, viendo sí. sí. todo lo que pasaba en el momento, sí. en el lugar preciso, ¿viste sí. que dicen? Hay que estar en el momento justo, en el lugar preciso, a la hora señalada, bueno, porque es grupi, para eso estuvo ahí. Y, y, y la verdad que me gustaría saber por qué él también está... Esto es una cuestión en un jueguito, Leo. ¿Vos tenés algún, algún técnico predilecto de esto que veníamos hablando con los chicos? ¿Alguien que te guste? Más allá de que por ahí, obviamente, eh, hay un montón de, de oportunidades porque hoy hay un abanico grande. ¿no? Cuando Racing se queda sin técnico, un equipo como Racing aparecen 200 entrenadores para que le dirigís. Se postulan todos. Y entrenadores. Sí. Sí, sí, a, a mí me gusta mucho de los antecedentes que ha tenido en Ecuador el, el pato Mausa. Ah, mira, vos. <risa> Pero a ver, la realidad marca de que es imposible, tiene un contrato vigente, está muy cómodo, es como que ha encontrado su lugar en el mundo. Mucha plata gana, la ¿no? Gana en Quito, gana mucho dinero y en dólares, claro. y mm. es un técnico de esos que te cumplen los contratos. A ver, para... Que lo puedes llevar. Para bueno, yo estoy hablando de lo que me gusta más allá de, totalmente, de sí, que sí. dentro de la realidad es imposible de traer, ¿no? Dígame una cosa, usted bien lo dijo, hasta una mujer se postuló para dirigir a Racing. Sí. Pero imagino que debe haber una lista de, de tres como máximo. Si bien es extensa la lista, pero habrán dicho, che, estos son los primeros tres que vamos a hablar porque no podés llamar a... 642 entrenadores. Masa, lo, lo que tiene que hacer Leo seguramente es desmenuzar la lista, porque si, como dijo en el comienzo Leo, está la gente de Molina que va a hablar con un, algunos técnicos y, ¿Y la con gente de otros técnicos, ¿cómo, cómo, cómo se, se entrecruza la lista Leo? Eh, muy difícil. Eh, muy difícil. Claro. Eh, a propósito de Molina, acaba de hacer su ingreso a, a, al vestuario de Racing mientras uh -huh. algunos jugadores empiezan a salir de aquí en el pasaje corbata. Fuera de la sala de conferencia de prensa, recién pasó con su auto negro, lindo auto de Valentín Viola, eh, detrás Corbalán, también salió Miliónico de a poco, aquí en el pasaje Corbata se, se empiezan a, a retirar los jugadores de Racing y al mismo tiempo hacía su ingreso Rodolfo Molina, ¿no? que seguramente estará presente también en la conferencia de prensa, no sé cómo se, se dispondrá eh, la mesa, si con su del día Coborne Molina o solamente el presidente de Racing y Molina desde afuera. Eh, pero ya está Molina aquí en el estadio. Eh, eh, decíamos entonces, lista de técnicos, es, es muy difícil, Diego. Esto es, es muy difícil. Poner de acuerdo no se van a poner de acuerdo. Eh, no, no hay chance. Eh, lo que a mí me da la sensación por la información de manejo es que acá la, la, la decisión la va a tener el Coborno. esto es una decisión de Coborno. Uh -huh. Por más que Molina hoy quiera reunirse con Walter de Felipe, con Walter, con Omar de Felipe, la, la realidad es que... De, diga lo que diga con Felipe o hable lo que hable, después eh, va a tener la mayor preponderancia lo que decida Gastón Coborno y lo que en definitiva decida Ayala, porque a mí me cuentan que si esta vez Ayala no tiene una, un voz y voto importante a la hora de decidir quién es el nuevo técnico de Racing, Ayala se va. ¿Por qué sí. a su el día él no lo eligió, Leo? Sí, sí, está dentro de los, los tejidos pero como lo han ninguneado tantas veces allá, la, no, no digo todo, sino un uh -huh. sector de, de los dirigentes, eh, hoy interpreta de que si esta vez lo vuelven a ningunear, como en alguna ocasión ocurrió, eh, interpreta de que es el momento de, de dar la zurra, ¿no? de despedirse y dar un paso al costado. Si es, de, si es que pasa esto, sí. es que, por ejemplo, Omar de Felipe termina siendo el técnico de y eso voy. Porque Leo, eh, recordemos que vos lo has contado más de una vez que... Eh, en aquel momento, Ayala quería que Pellegrino sea el técnico de Racing. ¿sí? Eh, no le caía mal sueldía, pero prefería a Pellegrino. Se decidieron finalmente por Luis Sueldía. Eh, con lo cual, el manager de Racing hoy dice: Si ponen el técnico, que yo creo que es adecuado en este momento, sigo. De lo contrario, me voy. Eh, lo que y... me parece es que hay, hay dos líneas muy claras, para eso. A ver, corregime. Me parece que es eh, o la continuidad de su beldía, que yo lo traduzco en, como decís, de Felipe o Romero, o eh, pegar un, un golpe de timón y creo que en esa lista, hoy por hoy, el primer candidato sería el Vichy Borghi. Eh, sí. si, si estas son las posturas, vos, que, que, que estás ahí en el día a día, en el minuto a minuto, eh, sí. dentro de estas dos posiciones, ¿cuál te parece que más se acerca a la preferencia de Coborno? No, la de golpe de efecto. Es lo que quiere el presidente de Racing es un golpe de efecto, un técnico eh, de nombre, un técnico importante eh, que venga a, a dar precisamente ese golpe de efecto del que, que hablábamos. Eh, a ver, no tienen muy en claro cómo no quién. No, no ¿Y es quién no lo ve, Leo? No tiene, no tiene un nombre que sea eh, superior hoy en la consideración del presidente de Racing a la hora de, de tomar una decisión. Se, se va a apoyar mucho lo que diga Roberto Fabián Ayala. Y, y en todos los asesores que hoy conforman el departamento de fútbol Quiero... Pero... Sí No, quiero hacer como cuando yo era chico, Leo Hace me... muchos años eso, ¿eh? Cuando yo era chico y miraba Feliz Domingo Hace muchos años ¿Te puedo hacer un ping-pong de, de, de, de... Te tiro nombres y vos me decís más o menos cómo está el panorama? Así... Sí, dale Así que ahora claro. estamos del otro lado con la gente que, que está escuchando Un minuto comenzando ya Te digo Sensini No Paso domingo. No, uy, escuchate lo que dijo. Sensini no. no dijo. Sí, ayer se empezaron a. Eh, a ver, a dejar que desarrolle, ¿por no. qué no? Porque, a ver, si bien es un nombre que sugirió Ayala, no, no es prioridad. Está en una segunda lista de, de, de posibles reemplazantes de su día, ¿no? Con lo, con lo cual no, Ayala se está ¿no? Es lo ¿no? Porque... no lo veo, no lo veo. Es más, eh, Ayala en ningún momento habló con Sensini en las últimas horas y los sondeos ya comenzaron más allá de que todavía no hubo ninguna reunión personalizada, ya hubo llamados telefónicos. Y a Sensini nadie lo ha llamado. Eh, es más, a, algún que otro integrante de, del círculo íntimo de Coborno dice que es una operación de Molina para ensuciar en cierta medida a Yala, ¿no? Pregunta, Gustavo Costas. No, descartado, Costas. Costas no va a volver a Racing, por lo menos en esta época. Bueno, recién nombraste hace un ratito a De Felipe. Y... El Felipe es el técnico de Molina Es el técnico de Molina ¿Y cuál es el técnico de gobierno entonces? Le voy a dar este, cuatro Cuatro nombres El primero es Claudio Borghi Sí A ver, el tema Borghi es así de simple Como lo, lo voy a mencionar eh, Con Borghi quieren sentarse a hablar Quieren escucharlo a Borghi Hay una situación que tiene que ver Con, con lo futbolístico Y con, y con cómo juegan ...los equipos de Borgi con una línea de tres, eh, arriesgando, con una propuesta audaz de tres cuartos de cancha en adelante... Eh, ...pero a Racing, o a los dirigentes de Racing, no, no lo entusiasma demasiado la idea de defender con tres. Si Borgi viene con la idea de, de alinear una, una formación defensiva con cuatro jugadores, estaríamos hablando de otra cuestión. Pasa por un tema de convencimiento, de escuchar a Borgi de saber qué es lo que quiere o qué ve con este plantel... Y si Borghi los convence a los dirigentes de Racing, para mí es el candidato número uno a, a reemplazar a Luis Udendía en la conducción técnica de Racing. Sabes qué te quiero hacer una pregunta, Leo? Porque es muy raro todo esto. El, el mundo Racing es raro, las decisiones son raras y, y los protagonistas también son raros. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Estoy mal informado si digo que Ayala tiene muy buena relación y en algún momento, eh, no sé ahora, si ahora, pero en algún otro momento, cuando él propuso a Pellegrino, también deslizó el nombre de Sensini porque es un amigo personal de él. Sí, que tiene buena relación, es cierto, no, no está pensando en, en Sensini como técnico de Rafa. No, no, no sé por eso... no existen pero... tanto por, con, con Sensini, Ayer escuchaba a, no, a Pablo no, no, Decir que decir que Sensini era en un 95% era el técnico de Rafa. Y la verdad que... No hay nada más alejado de la realidad que eso que dijo Pazman. No, sabes por qué te lo consulto, Leo? Eh, yo, yo no estoy dando ninguna información de ni nada por el estilo. Digo, me llama la atención porque yo sé que hay muy buena relación de Ayala con Sensini, y que el que proponga a Sensini sea Molina, y no Cogorno, no sé si me entendés. No, pero Molina lo propone a Sensini. Ah, sigue. Molina no es el que propone, yo había interpretado eso, perdón. Hay periodistas raros también. Hay periodistas, hay periodistas raros. raros también. Pensé que, a ver, va, pensé vos, que vamos a salir de Molina que proponía claro, Yo dije lo siguiente: posiblemente no, no se me haya entendido lo que dije. Claro, por eso. Eh, yo dije a propósito de Sensini que muchos del círculo íntimo de, de Coborno interpretan de que toda esta movida mediática que hay con Sensini es una operación de Molina para ensuciar, para embarrarle la cancha a Fabián Ayala. A ver, muchachos, está claro esto: que al hinchar no está. le va a seducir la idea de que Sensini sea el técnico. ¿Entienden por dónde voy? Sí, totalmente sí, clarísimo. Acá, sí, claro, sí, sí. Instalar bueno, un nombre que sabemos que eh, no tiene nada que ver o está totalmente alejado del consenso de, de la gente. Así de simple. Y luego, para, para aclarar un poco el panorama, porque si no el hincha de Racing también se confunde y ya vendemos. Eh, Molina quiere de Felipe, es el que más le gusta, entre otros tantos. Eh, y y Coborno, eh, el que más le gusta, entre tantos, es el Bichiborgi. Con este asterisco que vos hablabas de los planteos y demás. Pero serían sí. los candidatos. Eh, de punta de cada uno, no, no, les dije cuatro, no, no completé. Eh, Borghi es uno. Sí, el otro que gusta mucho es Jorge Fossati. Actualmente en Arabia Saudita ha firmado su contrato hace dos meses, pero desde hace rato tiene ganas de volver a dirigir el fútbol argentino. Uh -huh. Es un técnico caro y esto para Racing siempre es un obstáculo, por lo menos en los últimos años. Uh -huh. Así que eh, veremos cómo, cómo sigue el tema con Fossati. Eh, tengo dos más. Tengo uno que no salió a ningún lado y después tengo un tapado que si a mí me lo autorizan a decir antes de las dos se lo vamos a decir al aire. ¿Me puede esperar la tanda? ¿Puede ser paradiso? Sí, cómo no. Y ahí, dice... Antes que venda una cosita, ¿no? borgi Fossati plantea paradiso, obviamente, la información que tiene y si la da paradiso es porque... Es precisa. Exactamente, ¿no? Ahora, son las antípodas futbolísticas, Coren. Extremo o y el otro, ¿no? O sea, no, bueno. es, o sea, ahí demuestra una vez más la falta de criterio A la hora de confeccionar la lista del futuro entrenador Apellidos por apellidos Una queja de, de un amigo, Paradiso Walter Pérez por Twitter Dice ¿Qué pasó? 11 y 40 y ya se están yendo los jugadores Por favor, que lo, alguien los haga laburar Eso es lo que dice el amigo ¿Y no está Radelli a cargo del plantel? Bueno, pero está diciendo que laburan poco o sea, Es lo que está diciendo está bien. Yo no me quejo de esto ¿eh? y sé que... Yo tampoco Vos no, sabés yo, que no que yo no me quejo de los, los jugadores de... Que lo demuestren el fin de semana hijo. ¿Sí? Porque, y un poco lo hablamos por, por, por Twitter y por, por eh, mensajes entre nosotros. Que lo demuestren el miércoles, ¿eh? Que antes lo demuestren el, el miércoles de semana, poquito, Corén. ¿eh? Sí, eh, vos me escuchaste mil veces decir lo mismo, Morris... Sí. Que con actitud muchas veces suplís la aptitud. Si no, fíjense en Gimnasia Argentino, los dos puntos del campeonato, que te comen las piernas. Te comen las piernas, viejo. Basta de esto de Con los planteles chicos, limitados. Basta de los chicos que se caen cuando los rozan basta de, basta de todo a, a correr chico eh. los chicos de Racing hoy han pasado a un lugar después de romperla en algunas ocasiones a, me caigo me rozan hay protestos, no me toquen eh terminémosla eh Empiezan a correr a meter muchachos que el fútbol históricamente fue esto, ¿eh? sí, esto no, cuando no, se, no te según sale dejarme decir algo según no, no de corren los mejores no. equipos se, se arman con caníbales que no, la, no no cuando no te sale la cosa tenés que correr y tenés que meter cuando las cosas no te salen porque hay momentos está que bien, no, no, bueno, está bien, pero podemos este en este momento de crisis sí, de racing sí. no le vamos a cargar las tintas a los pibes por favor ellos no son los responsables a de todos, esta situación a, todos, no todos. Dije, bueno, entonces a nombra todos a todos a todos hiciste, marcaste sí. hiciste hincapié sí. en los chicos porque hay a muchos, los chicos hay que vos, cuidarlos hay muchos como vos a los chicos sí. hay, que hay muchos como vos que creen que estos chicos son la reencarnación de Messi en Argentina Que son cracks, extremadamente cracks Y todavía no han demostrado absolutamente nada Han jugado grandes partidos Tienen 10 partidos cada uno Y no son cracks todavía Tienen que entender que cuando no saben las cosas Hay que correr, sino que se fijen En chicos como Drupi Gómez, el de Argentino Junior ¿sí? Que el pibe la está rompiendo en estas cuatro fechas Corre, mete, juega de volante Y no es nombrado en ningún lado porque no juega en un equipo grande Porque es chiquitito, negrito Parece su viste Y entonces el pibe pasa desapercibido Pero el PIB la está rompiendo. Tienen que copiar esos modelos. ¿Sí? Y no estar pensando ya en otro tipo de cosas. Como las Europas. ¿Sí? Entonces, los chicos de Racing son cualquier chico de cualquier otro equipo de fútbol argentino. Entonces, los chicos la van a romper. Van a ser grandes jugadores. Son el futuro de Racing. Bueno, que lo empiecen a hay, demostrar. Hay, hay que cuidarlos. Que lo empiecen a demostrar. ¿Sí? Y que ellos también cuiden la camiseta. Dale tiempo. Todos. Tienen que correr. Todos. Paradiso. Eh, quiero, quiero que antes de las 12, después de la tanda, me cuente las otras dos opciones. Dijo... La opción de coborno. Hasta ahora hablo de Borghi y de Fossati. Faltan dos más y un tapado, como las figuritas. Espero que antes de las dos se me lo cuente. ¿eh? Por supuesto. Corto y me habló en la semana. 11.52 vendemos por segunda vez. Venimos con el tramo final y para eso tiene un par de nombres más. ¿Quién será el técnico de Racing? Según Morris, él quiere Borghi. Según Forlano, él quiere Borgi. Porque él quisiste tachar MB. Si se lo viese, lo tacho. Fori. Eh, el hincha de Racing está votando en estos Racing. También lo puedes hacer a través del Twitter, ¿eh? A ah, sí, través del bien. Twitter, ¿eh? arroba estos Racing 570, pueden votar y, y dejarnos de aquí al martes, miércoles, eh, cuál es la decisión del hincha de Racing. Vendemos seguramente por última vez y volvemos a ver. Lo que vas a leer mañana en los diarios. Escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. A 570 quinientos setenta. Cugini está di la capoccia. Cugini Fabio. Cugini. Cugini Fabio. Fabio, Fabio, Fabio, Fabio. Cug, cug, cug, cug. La peluquería.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 de lunes a viernes a las 11 por AM570 Radio Argentina. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 57 Nosotros queremos escucharte. Sí, señores, cargo habla Pedro de Pilar, directamente porque están eligiendo técnico, ¿no es cierto?, que le pidan perdón a Barba y que lo traigan como técnico, porque es el creador de todos esos chicos que les ha dejado, que pues, son una excelente criatura. Y cuando estuvo directamente a cargo del equipo alguna vez que faltaron los técnicos, como pasó cuando estaba Russo, el equipo ganaba. Entonces él había perdido toda la carisma con los jugadores, se dan cuenta, y esos chicos estaban arruinando. Entonces con barbas van a salir todos adelante y vamos a irnos a salir adelante. Gracias. Principalmente hay que hacerle saber a Coborno y a Molina que se siguen manejando así el club, no tienen oportunidad de seguir dirigiéndolo después en las elecciones. Bueno, no puede ser que en el mismo club se esté el presidente o el vicepresidente. Que, que se una o que se den cuenta que en ese momento hay que solucionar las cosas de una sola manera. Un técnico y nada más no que estemos pensando que yo quiero este y yo quiero el otro el ego de cada uno hay que dejarlo hay que pensar en y nada más y después que no me traigan la batista ningún bicho raro de eso por favor Chao. buen día estoy contento menos mal que terminó esa triste agonía de seguir con este técnico si no nos íbamos a la B ahora espero que elijan bien mi técnico preferido es de Felipe un técnico serio y muy, pero muy capaz. Los escucho siempre, Víctor de Gleu. Bueno, hasta ahí 11.58, hasta ahí algunos de los llamados de la cantidad enorme de hinchas de Racing que se han comunicado el 45.35, 5.700, gracias a todos. Vamos a ir escuchándolo a eh, lo largo de la semana, pero realmente muchísimos. Eh, la muchos, ha sido este, muy algo que me sorprendió, sí, eh, Core sí. eh, me contaba Marina Yanato en la producción, sí. muchos hinchas se comunicaron y, y votaron. O ellos entendían que sí. le, deberían haber dado continuidad a su beldía, Bueno, bueno, ahí está, ahí detuvo un poco, es ¿eh? larga la lista paraíso lo tenemos ahí Bien, sí, rápidamente Dos minutos, amigos Sí, sí, sí, ya sé eh, Borghi decíamos, uno de los candidatos, después Jorge Fossati, el otro eh, Y atención con los nombres que les voy a dar ahora A, a ver, Pepe Romero es un nombre que interesa ahí nomás, eh, por descarte puede llegar a tener alguna chance, mínima, pero alguna chance al fin y al cabo puede llegar a tener Y los otros dos nombres, puede ser que, que se sorprendan, ¿eh? A ver El primero es, eh, es el Checho Sergio Batista Mamita, querida, bueno Es un nombre ¿Es que... Es interesa. el tapado, no, no, ¿no? ¿Cómo? Es el tapado, que sí, no... Sí. Puede ser. Sí, ¿no? Es uno de los dos tapados que tengo. Claro. Que tapado para eso. Sí, te, para eso, me hace un favor de taparlo totalmente con diario, por favor, le pido. Ah, no, sé no es, irrespetuoso, no es irrespetuoso. Bueno, Batista, Batista, una opción, se nos va el tiempo. Batista, una opción, la otra opción es la de Carlos Isquia Carlos Isquia es un técnico que ha tenido, fue campeón con Boca, después que se separó de Bianchi ha tenido. Bueno, ¿Y así vueltas? Ahí, me, ahí, me, ahí por ahí me hace, me hace un mimo, no sé, qué sé yo. Me parece Voy que no sé el tipo de ordenes, sí. Boaghi Fosati, Isquia Batista, en ese orden las prioridades de la Racing para empezar a, a encarar lo que es las negociaciones, para encontrarle un reemplazante a Luis Ubelía. Atención muchachos, reunión de comisión directiva hoy a la tarde. Les decía, hay un tema fundamental por el cual se ha citado esta reunión de comisión directiva extraordinaria. Es un tema futbolístico, no tiene que ver con el técnico, sí tiene que ver con una oferta que ha llegado del exterior del país, más precisamente del fútbol italiano, para llevarse a Ricardo Adrián Centurión. Atención con esto, hoy se va a analizar en Comisión directiva, y si la mayoría está de acuerdo, me parece que las horas de Centurión con la camiseta de Racing están contadas. Así que, a estar atentos, seguramente mañana tendremos mucha más información, y la resolución de lo que hoy se va a tratar a última hora de la tarde cuando Coborno presente esta oferta que ha llegado del fútbol italiano para quedarse con el pase de Centurión Paraíso, como siempre, sí. gran laburo amigos de Dechonera, la seguimos mañana, un abrazo Adiós. Adiós. hasta mañana eh, Gracias Janinoto, gracias Tedesco con la producción gracias Tierno, como todos los días en la operación técnica, gracias Forlano Morris, la dupla Gracias a ustedes, eh, obviamente Borghi, Fossati Isque Batista, dijo Paraíso Batiste, en ese orden sí. O, o ellos son los cuatro uh -huh. candidatos a los que van a votar para ¿eh? ser. Bueno, bueno, y dijo de él que decide presidente. También, ¿sí? bueno. Pero Molina va a ser su fuerza. ¿eh? O sea. Los pibes no se venden, me contaron, Coren. Ahora me dicen que se puede ir centurión. La verdad, sí. a la gente. Vamos, hay que asociarse, hay que votar. Sí. ¿Cuándo llega diciembre del 2014? ¿No uh -huh. llega más, Coren? Uh -huh. ¿Quiere, ¿Quiere revolución o por Dios mío. Nos vamos. Gracias a todos por estar del otro lado. Muchísimos llamados, tiernos, tremendo le doy. ¿Sí? Ese número. Uh, muchísimo. Más todos los que recibió Janinoto. Mañana la seguiremos. Gracias por estar a las 11 de la mañana con la primera información de nuestra querida academia. Mañana martes aquí estaremos en AM570, setenta ¿no? Argentina, con muchísimo más. De esto es Racing. Chau, hasta mañana.